Nosotros estamos hace cinco años y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Nosotros además, cuando hicimos la radio, somos la primera radio eh, que bueno que surge por la ley de medios acá en Moreno. Uh -huh. y, y, o sea, eh, tenemos lo que en parte técnicas deberíamos tener. Tenemos los filtros armónicos, eh, los aislantes de los con vulcanizados. Muchas cosas que estamos aprendiendo... en estos años porque sinceramente yo no tenía idea de lo que era todo esto que estoy diciendo ahora eh, más allá de que toda mi vida hice radio, nos fuimos prendiendo con el correr de los tiempos y nunca hemos tenido ningún problema el único ¿Qué? problema que teníamos al principio, recuerdo, era que se nos apagaban los equipos por las altas temperaturas uh -huh. y pusimos un aire acancionado y nunca más tuvimos ningún tipo de problema, ninguna tipo de denuncia nada. hasta que este domingo sucedió esto, sin previo aviso aparte, ¿no?